Eh, la verdad que estamos agradecidísimos y agradecidísimas de lo que nos está sucediendo, esta experiencia que este, es compartir con más de 27 cooperativas el encuentro, pero el encuentro de la economía social, de la empresa. Que pretende intervenir en un mercado que muchas veces es un mercado este, agresivo, que no este, considera que los laburantes y las laburantes、eh, ten, deban tener derechos.、Uh -huh. Y la verdad que el cooperativismo es todo lo contrario a eso. Ahora vamos a conversar unos minutos con una cooperativa de Miguel Riglos que se dedica a、eh, la, la producción de bolsas,、uh -huh. eh, de bolsas de polietileno, de bolsas este, por pedido también.、Eh, Tenemos sentada aquí en nuestro estudio a Mercedes Schwerer, que es integrante de esta cooperativa UTIC. ¿Cómo andas? Hola, buenos días. Bien, bien, ando bien. ¿Qué rol cumplís en la cooperativa? Eh, yo eh, hago bolsas y corto como el resto de, de los integrantes de la cooperativa.、Uh -huh. eh, ¿Cuándo se forma UTIC? Se forma hará、eh, dos años.、Uh -huh. eh, y con el objetivo, estábamos buscando que las personas. Eh, que no, no, no pueden trabajar en un trabajo, digamos,、eh, normal, que no, no tienen capacidades para, para trabajar, qué sé yo, en el campo、uh -huh. o en una oficina, puedan venir a nuestra cooperativa a hacer bolsas.、Boche. o s e a que lo pensaron de un modo inclusivo también. Exactamente.、Eh, está en el nombre.、Eh. UTIC quiere decir unión, tolerancia, inclusión y compromiso. m、ah, Muy bien.、Eh, Habían hecho un、eh, mercadeo, digo, un estudio de. ¿La bolsa como un elemento necesario o algo que podían ustedes empezar a producir con pocas herramientas? ¿Cómo es que se decidieron enfocar justamente en la producción de bolsas? Se planteó、eh, la producción de bolsas en base a, a que es algo fácil de hacer para、Ajá. cualquier persona.、Uh -huh. eh, tenga, eh, ¿Qué sé yo? te Falte un brazo,、eh, no puedas、eh, realizar algún trabajo pesado, puedes cortar una bolsa o puedes hacer una bolsa. ¿Y cómo es el proceso de, de, de armado o de producción de bolsas? Nosotros、eh, compramos el, un rollo de polietileno,、uh -huh. así, así se llama, y en la, lo que hacemos en la cooperativa es、eh, dividir ese rollo,、eh, prensarlo, vendría a ser con una, con una malla de calor, y ahí la vamos cortando y ahí formamos las bolsas de diferentes tamaños. Claro. ¿A quién le compran ese, ese rollo? ¿Cuál es el mercado?、Eh, se compran en grandes empresas plásticas y se distribuye. ¿Y es un, es un material dolarizado o es un material que, que no, no, no está ma, ma,、eh, como es, sostenido en base al valor dólar? Y depende. En, en parte sí está muy、eh, dolarizado. Pero tampoco yo no le veo tanto aumento o tanto、Ajá. cambio de precio como veo con productos que sí están dolarizados. ¿Las、claro. bolsas que ustedes producen se venden solamente en La Pampa o también、eh, venden en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo?、Eh, por ahora es solamente en La Pampa, pero、uh -huh. porque no hemos llegado a tanto nivel de producción、claro. como para seguir、eh, expandiendo el negocio. ¿Y qué tipo de bolsa es? ¿Es una bolsa de consorcio? ¿Es una bolsa de residuos de un tamaño específico? ¿Es la bolsa camiseta que por ahí te dan en los comercios cuando.? Eh, ¿Vas a comprar? Tenemos todas.、Ajá. Tenemos tanto、eh, bolsas de consorcio, que pueden ser de las grandes, que vendrían a ser para los patios, o las chiquitas de, de basura. También pueden ser、eh, bolsas de、mm, camiseta,、uh -huh. también del tamaño que vos quieras. Bolsas de fiselina, también el tamaño se elige es personal. Claro. Y también、eh, bolsas de arranque, las、chices? de los negocios. Eh, de, que vos vas a、eh, ir tipo una v e r d u n e r í a a、ah, la bolsa de. La, claro, la del rollo, el rollo,、ah, el rollo、bien. de bolsa. Claro,、eh, bolsa de arranque se llama eso.、Eh, ¿Cuánto por día se produce? Y más o menos、eh, entre 200, 300 si queremos.、Uh -huh. ¿Y están. Eh, eh, para, a, ¿A qué zona están repartiendo? Por ahora,、eh, Riglos y alrededores, Santa Rosa, Macachín, Doblas, Alpachiri, Guatrache.、Uh -huh. Siete u ocho personas están trabajando、eh, ahí. Exactamente.、Sí. ¿Y pueden vivir exclusivamente de la producción de bolsas o todavía no? Yo creo que por ahora no, porque no hay una producción tan masiva como、uh -huh. para poder sustentarnos、eh, solamente de eso.、Uh -huh. ¿Y qué requieren para crecer? Y una, ¿Alguna Y máquina que、eh, realice.? En, Enrollo. Exactamente. El enrollado. Que, re, que realice muchas. Claro, claro. Ah, bien, bien.、Eh, una máquina que tenga mayor capacidad de producir. Exactamente. Muy bien. Bueno, hay un viento、Tremendo. de veces. Bueno, vimos en La Pampa,、sí. hay viento. ¿Qué va a hacer? Lo e l que ustedes escuchan ese, en este momento es、eh, el temblar de la lona que bueno, hay sobre esta carpa. Bueno,、eh, y Mercedes,、eh, ¿han, este,、eh, no sé, requerido a l i n a e z Eh, ¿Algún programa nacional para, para este, financiar la cooperativa?、Eh, sí, hemos recibido、eh, mucha ayuda y apoyo de, de Fabián Bruna. Ah, bien, el gobierno Más provincial. Más que nada del gobierno provincial, sí, del gobierno nacional todavía no, todavía no. no hemos llegado a eso. ¿Y, ¿cuál ¿Y cuáles son esos apoyos de, del gobierno provincial? Eh, que decís que Fabián Bruna lo, las ha ayudado. Y más que nada son apoyos para comprar、eh, material、claro. de, de Financiamiento. producción. Exactamente. Exactamente. Financiamiento. Exactamente. Financiamiento.、Sí. Bueno, está buenísimo también esto, ¿no? El, el aporte de trabajar con personas con discapacidad, que es un reclamo permanente, los cupos laborales、uh -huh. para personas con algún tipo de discapacidad. Y que la mayoría de las empresas, obviamente, no, no lo toma en cuenta,、no. ni siquiera lo, lo tiene planteado en su proyecto productivo. Me interesa pensar en esto de la. Economía solidaria de las cooperativas de los pueblos. ¿Ustedes、eh, por qué decidieron organizarse de esta manera? ¿Había una experiencia anterior en Miguel Riglos que había funcionado? ¿Una cooperativa que, bueno, había generado trabajo y que ustedes entendían que este era el camino? ¿Por q u e podían r haber、eh, pensado en otro esquema de, de, de producción? Sí,、eh, hace muchos años,、eh, creo que a principios de los 2000, con toda la crisis del 2001, surgió una cooperativa de trabajo que realizaba ropa. Eh, uh -huh. Iba eh, eh, ecolo, eh, cono, ecologizando, perdón,、eh, ropas de, que donaban、uh -huh. y qué sé yo, hacían otras ropas nuevas o mantas o cosas así para poder ayudar. Ahora que le dicen el economía,、eh, economía circular, sí, eh, la la, circular, la moda circular. Y, este, y también、eh, la, esta cooperativa de bolsas、eh, la hemos visto en otros lados, por, por ejemplo en Buenos Aires y otros lugares que. Eh, más que nada lo hacen con veteranos de guerra. Yo、uh -huh. he visto m u c h o que lo hacen con ellos. Entonces, nosotros quisimos darle、eh, otro, otro enfoque.、Uh -huh. ¿Cuántos años t i e n e Mercedes? 20. ¿Y, ¿Y te sentís, digamos, que sos una,、eh, una empresaria de la economía solidaria? Sí. Sí, m e gusta,、eh, no sé si me siento empresaria, pero sí me gusta、eh, llegar a la cooperativa y ver que cualquier persona puede trabajar. Que no solamente los que no tienen discapacidades.、Eh, ¿Tienen un horario de ustedes de producción? ¿Van a la mañana, van a la tarde, cuando pueden?、Eh, sí, lo hacemos de 3 a 6, que son más o menos los horarios que ninguno de los integrantes trabaja, porque todos tenemos un trabajo. Aparte,、externo. claro. ¿Y tienen un salón, un lugar、eh, donde trabajan? Sí, ¿Tienen la, la maquinaria? La municipalidad nos donó、eh, un lugar que ellos tenían、eh, desocupado y ahí trabajamos. ¿Y、uh -huh. cómo es el día a día? ¿Se encuentran ahí? ¿La pasan bien? ¿Qué es lo que ocurre mientras producen las bolsas? Sí, generalmente cada uno se lleva su mate o preparamos entre varios o su café, depende、uh -huh. de lo que tenga ganas de tomar alguno. Y siempre alguno hace alguna torta o lleva masitas, entonces entre、claro. todos compartir. Hermoso. ¿Eso tiene eh, eh, algún riesgo、eh, para la salud producir con plásticos? O sea, ¿tienen algún cuidado especial? No, yo creo que cuidado especial ninguno. Cuidado de no quemarte con la máquina cuando,、claro. cuando prensas, pero más que eso. ¿no? ¿Pero usan un guante para no quemarse o no? No, no, no.、Ah, mira vos. Me da que debe ser con una máquina muy sencilla como las que utilizan para cortar el film de los fiambres. Claro, es algo parecido. Pero tiene un, como un resort abajo para que vos、eh, con el pie puedas、eh, presionar el, la, el filo, claro. Claro, para que claro, ustedes, ustedes lo que hacen es en realidad、eh, cortar el, el fondo, vendría a ser, o sellar el fondo de、claro. la bolsa. El rollo ya viene como perforado. El, el rollo viene, es, es un, vendría a ser en criollo, un cacho de, de lona negro、sí. o verde o blanco o v e r d u o s a Y nosotros con la máquina, la máquina tiene un, como una regla、sí. de, que de, caliente eso, se calienta y es como que pega esas dos bolsas. Y luego nosotros, cuando terminamos todo ese rollo, lo cortamos claro, a tijera, a mano.、Bien. Espectacular. Me encantó, ¿eh? Bueno, eh, les decíamos buenas ventas. Han、bueno. traído para vender. La marca es、eh, UTIC también.、Sí. Eh, así que la encuentran acá en la carpa de cooperativas. Cooperativa de Miguel Riglos,、eh, que se dedica también a promover el laburo de las personas con discapacidad. La última pregunta:、eh, ¿cuántas personas iniciaron la cooperativa y cuántas son hoy? Y habremos empezado 10 y ahora somos 7. Pero nunca fue un problema de, de capacidad, sino、eh, que teníamos diferencias nomás. Claro, claro. claro. Como, bueno, como en todos、sí. los、eh, proyectos que son dinámicos. Mercedes, te agradecemos muchísimo. No, muchas、es、gracias、popular. a ustedes. Bueno,、gracias. Mercedes Schwerer, parte e integrante de la cooperativa UTIC. Pasen a comprar bolsitas, ¿eh?